Buenos días, Daniel. Un gusto hablar nuevamente con vos y, bueno, un gusto poder ¿no? comentarles cómo viene la mano en materia educativa y cómo estamos a la altura de, de este año en relación al brutal ajuste y recorte presupuestario que lleva el gobierno de Macri Vidal, no solamente sobre educación, sino sobre todo el conjunto de la clase trabajadora. Bueno, aprovecho también para saludar a la audiencia de la radio. ¿no? De toda la s problemática s que tenemos, no solamente de educación, sino de salud, medio ambiente, faltante de obras públicas, en todo el territorio del distrito de, de José S. Paz.、Uh -huh. Estuviste el martes en la marcha nacional, este paro y marcha nacional desde el obelisco al、um, Ministerio de Educación, justamente frente a la represión que sufrieron la semana pasada docentes de Neuquén y Corrientes y frente a la falta de convocatoria paritaria, ¿no? Exactamente. En sí,、eh, Neuquén. De una lucha histórica donde se le ha arrancado el gobierno del de Movimiento Popular Neuquino, encabezado por Gutiérrez en la provincia de Neuquén, aliado número uno de、eh, Mauricio Macri, pero、eh, la represión no fue en esta oportunidad contra los compañeros docentes de Neuquén,、mm. ¿no? que vienen de desarrollar una lucha, pero terrible, con asambleas multitudinarias de más de 2.500 personas, donde se le ha Eh, torcido el brazo al gobierno provincial y nacional, sacando una de las paritarias mucho más altas y rompiendo el techo salarial impuesto por el gobierno provincial y el gobierno nacional.、Sí. La convocatoria, más que nada, surge, aparte de una presión terrible desde las bases, porque hay、eh, luchas a nivel、eh, provincial, aisladas completamente por c e t e r a por la presión de la base y por la necesidad de salir a unificar las luchas que se están dando en varias provincias.、Sí. Pero. Eh, resurge como un clamor, pero muy sentido, por la represión sufrida por los compañeros docentes y e s t a t a l e s de Chubut, ¿sí? eh, que hace 65 días están acampando frente a la casa de la gobernación de Chubut, d el gobernador Arción i y bajo la nieve, ¿no? protestando por salarios、eh, adeudados, protestando por、eh, la necesidad imperiosa de la reapertura de paritarias en un lugar prácticamente abandonado. Por el gobierno provincial y el gobierno nacional, casi como colorario que, que se reedita en todo, en todo el país, ¿no? Y también por la represión sufrida por los docentes, una, una brutal represión, ¿eh? Sufrida por eh, los docentes de Corrientes. Nosotros concentramos en congresos con、eh, la gente de Chubús, de Corrientes, con los Sultivos Multicolor, con AEBIS, para marchar desde allí. En compañía también de sectores de arte que estaban parando justamente ese día、uh -huh. hacia el Ministerio de Educación de la Nación. No, en, en sí, p i d i e n d o el cese de la represión, la reapertura de paritarias y como consignas también la necesidad de ir a un plan de lucha con 36 horas de movilización a Plaza de Mayo de、uh -huh. todos los sectores de trabajadores para derrotar el ajuste de Macri en consonancia con el acuerdo con el FMI o o n d o n e t a r o Internacional y los gobernadores. Esa movilización、eh, de alguna manera tiene continuidad hoy a nivel territorial con esta marcha de antorchas que, van a, que están convocando y que van a protagonizar principalmente los equipos de orientación escolar, pero a la que se van a sumar、eh, docentes de otras áreas que también están dentro de la lista de los posibles ajustes que son educación física y artística, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Tal cual. Mirá, te comento más o menos、eh, cómo viene la m a n o n o、uh -huh. El gobierno ha intentado.、Eh... Hacer pasar una reforma, así como quiere hacer pasar reformas estructurales, n o que atentan contra las condiciones laborales de、eh, trabajadores y también de, de pasivos d e j u b i l a d o s ha intentado hacer pasar una reforma educativa a través del tal palma, maestro, la secundaria del futuro, etcétera, etcétera, que ha tenido una gran resistencia por parte de la docencia. Como no pudo así de frente, enfrentar frente a esta resistencia y a la organización y movilización de los docentes, hacer pasar los. Intenta ahora fragmentar la lucha yendo y avanzando sector por sector. ¿no? Pero nosotros entendemos que la lucha es de conjunto, la organización tiene que ser más allá de los equipos de orientación escolar, de los profesores de educación física, de los profesores de los b a v o s porque el ataque es hacia la educación p r o f i o a A las condiciones que tendrían de que se pongan a la cabeza de la lucha. No es menor cómo avanza el gobierno sobre las condiciones laborales de los docentes. Haciendo un recorrido así muy rápido,、uh -huh. eh, tenemos por ejemplo en diciembre el cese de、eh, docentes que hoy por hoy están terminando su carrera, ¿no? la famosa aplicación del artículo 108, que pretendía dejar a miles de docentes en la provincia de Buenos Aires por fuera del sistema educativo.、Uh -huh. Las jubilaciones de oficio, aquellos que tenían la edad, Se los jubilaba al oficio, hubo más de 3.000 docentes en la provincia de Buenos Aires jubilados al oficio. El cierre, o la intención del cierre de las escuelas de isla, muy resistidas en Tigre, en San Fernando, donde tuvieron que dar marcha atrás. El cierre de las escuelas rurales, el aplicativo de la carga de licencia, que en alguna oportunidad hemos escrito algo para el diario de José Te Pasa al respecto,、uh -huh. que ha d e v e n i d o en la imposibilidad de p o n e r en muchos casos suplentes, que ha resultado en. Eh, docentes que no pudieron cobrar su sueldo, producto de que el aplicativo no funciona normalmente. Después vino la, el recorte aberrante sobre、eh, la educación de adultos, n o con el cierre de los bachilleratos de adultos. Hoy por hoy hay miles de docentes d e la provincia que pululan sin saber cuál va a ser su condición de laburo a futuro,、eh, si se va a respetar su estabilidad, si se van a poder reubicar. ¿no? Un recorte brutal. Y ahora, como corolario, con resolución inclusive, viene el desmantelamiento de los equipos de orientación escolar.、Uh -huh. El equipo de orientación escolar, en el marco de una profundización, pero terrible, del ajuste llevado adelante por este gobierno, que deja、eh, el pico realmente en una situación muy, pero muy vulnerable de los sectores en los márgenes, son muy, pero muy importantes las escuelas, tanto primarias como secundarias.、Uh -huh. d e j o de incentivar la creación. O el nombramiento de los cargos en las escuelas faltantes、uh -huh. lo que hacen es recortarlos, lo sacan a los equipos de orientación de las escuelas ¿verdad? y lo s mandan a un equipo de distrito. ¿Qué significa eso? Hoy, el, el orientador educacional o el orientador social que estaba a cargo de、eh, una escuela se lo saca de la plata n de la escuela para hacer un recorrido y hacerse cargo de una realidad y un universo inmenso, h、uh、a -huh. c i、si、e n d o s e cargo de un montón de escuelas. ¿Qué significa eso? Precarización laboral por lado, superexplotación de、eh, los equipos, y por sobre eso, el abandonar a muchos chicos porque no están la cantidad de cargos nombrados como para poder atender tamaño universo de alumnos en、eh, situación vulnerable que sufren violencia de todo tipo、eh, porque no tenemos la cantidad de cargos necesarios. La legislación actualmente, actualmente, Hugo, sí. la, la legislación actualmente habla de un equipo por escuela, en realidad, cosa que no se cumplió y ahora encima aparece este intento de reforma. Exactamente, exactamente. Se iba hacia, por distintos acuerdos, hacia un equipo por escuela. v o fijate, yo soy director de una escuela secundaria que no tiene equipo de orientación escolar.、Claro. Está, he sido directivo en, otro, en otras escuelas donde no hemos tenido equipo de orientación escolar.、Mm. Ya de por sí el equipo de las primarias tenían. Una extensión sobre la atención del alumnado de la escuela secundaria. Ahora no. No solamente lo sacan de primaria, recortan el tema de la extensión, sino que se tienen que hacer cargo de un montón de escuelas. O sea, quedan como tapa、eh, agujeros de las necesidades de todo el distrito. Una cuestión muy, pero muy a b e r r a n t e Ahora, el gobierno no termina ahí, ¿no? Avanza, sigue avanzando sobre las condiciones laborales de los docentes. Y es este caso muy, pero muy emblemático, la presentación. d El proyecto de ley en la legislatura de la provincia de Buenos Aires que pauperiza、eh, la situación de los docentes de educación física. Si pasa este proyecto, vamos hacia realmente un a v a s a l l a m i e n t o de las grandes conquistas que tenemos que hoy están traducidas en el Estatuto d o c e n t e de la provincia de Buenos Aires. Que se pretende de los profesores de educación física que pasen a ser compulsivamente monotributistas, que se empadronen, que tengan que pagar un empadronamiento. Que tengan que revalidar su título en un plazo de cinco años, donde prácticamente van a ser por contrato, ¿no? Perdiendo todo tipo de estabilidad, no sabiendo en qué condiciones se van a retirar cuando le toque la edad jubilatoria, no sabiendo la edad y los p o r c e n t a j e de retiro. La verdad que, que, que esto apunta hacia la precarización laboral y ataca nuestras condiciones hoy por hoy resumidas en el Estatuto Docente de la Provincia. Entonces, Igual el gobierno no se queda corto, disculpame、sí. Daniel, no se queda muy corto, ¿eh? Porque hay una resolución ya que d e s m a n t i l e y recorta las horas en las escuelas técnicas.、Sí. Hay, hay ya, y en ese sentido va, mucho r e s q u e m o r con respecto a las otras modalidades, no solamente educación física, sino también educación artística.、Eh, también inglés, que hoy por hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,、eh, por proyectos presentados por el actual signo político de este gobierno,、eh, los profes de inglés somos、eh, contratados. <ríe> hay un avance sobre. Eh, las condiciones de los docentes. A principios de año, el tema de la modificación de la cantidad de alumnos en los jardines, ¿no? las salas que pasan de tener cierta cantidad de alumnos a tener una cantidad impresionante de alumnos, encima con diferencias de edad,、claro. lo que se llama sala de p l u r i d a、mm. d los retiros anticipados, las precarizaciones s o b r e c a r g a de los trabajos de las maestras con la integración de alumnos sin tener el acompañamiento necesario. Y frente a esta situación, como no aparecen e continuidad de, desde los gremios de plan de lucha, la, otra vez los,、eh, los espacios de docentes autoconvocados, en este caso hoy en esta marcha de antorcha convocada por autoconvocados de Malvinas, pero con la participación de toda la región, y mañana una asamblea en la plaza de José Cepas. Exactamente. Así, resumida en cuenta, tal cual vos lo comentás, hay una necesidad imperiosa de salir a luchar, ¿no? Que lo ha reflejado el paro del 25. Hay mucha bronca con el avance de las medidas en contra de los trabajadores de este gobierno y una disposición a la lucha. Ahora, no se encuentra por dónde canalizar esa bronca, esa incertidumbre, ese temor. Hay una alta complicidad o un freno de las conducciones gremiales. Y hacemos responsable a a r u t e b a y al Frente Uniado d Centro-Granés en este sentido, ¿no? Que. Eh, deja n o enfriar la situación de la bronca, no le da continuidad a las medidas de fuerza, no hay plenario, no hay asambleas o reuniones de delegados. En este sentido, nos vemos en la necesidad imperiosa para defender la educación pública y de salir a autoconvocarlos. Por eso, tal cual vos lo relatás, el día de hoy va a haber una marcha de antorcha, la concentración va a ser frente a la estación de Lemos en la Rotonda, ¿no? Y、eh, bueno, la idea es poder coordinar con todos los distritos de la región. Y el día de mañana, No, dentro de la convocatoria de docentes en marcha y docentes autoconvocados d e educación física,、uh -huh. va a haber... Una reunión, u n asamblea a en la plaza de José Cepas para echar luz sobre este tema y ver cómo nos organizamos. Y uno de los puntos que queremos llevar los profes que por ahí vamos a participar, porque nos vemos afectados por formar parte de modalidades,、uh -huh. es bueno, lanzar una campaña que será en el marco de un plan aprobado por、eh, el, el encuentro plenario、eh, del sindicalismo combativo. La no, que es lanzar una campaña por el no inicio de clases, pero no solamente. en La provincia de Buenos Aires, sino en todo el país,、uh -huh. no para después del receso, con paros, en la mar con un plan de lucha, pero con continuidad r e f r e n d a d o en asambleas de base de la docencia,、uh -huh. para seguir al mismo rumbo que ha seguido la docencia de Nuquén, que le ha torcido y ha derrotado el p e c h o salarial del de gobierno provincial y el gobierno nacional.